El Rochas, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hable el o b o secretario de Encuentro de v i e t m a c ó m o le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Y bueno, nunca más、eh, centrales nucleares para generación de energía eléctrica.、Uh -huh. este, hacemos este cerro guardado porque sabemos que en Bariloche hay, hay rectores que tienen como finalidad investigación y hay este, otros usos de la, de la energía nuclear que tienen que ver con la medicina. y que no son las que, las que hoy están en, en cuestionamiento. n o Claro, es que en escala son cosas enormes, o sea, el, una usina nuclear para crear energía eléctrica es mil veces, diez mil veces más lo, un, un reactor, por ejemplo, con fines medicinales. Esto lo explicaron los, los especialistas del tema, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ese es el caso de la energía nuclear para, para electricidad, entonces, ¿no? Para la generación de energía eléctrica, ¿Sí? y, y bueno, y puntualmente、eh, esto tiene un, un destinatario específico que tiene que ver con este proyecto、eh, suscrito por, por, por Macri. Este, ahora no sabemos si es suscrito por, por Betinego o no, quien dice negar la firma de los acuerdos,、eh, que, que dice que no hay ningún acuerdo firmado, que no hubo nunca ningún acuerdo firmado. ¿Sí? la cuestión es que ahora, últimas, en los últimos momentos, recién nos estamos enterando, porque si algo faltó、eh, en todo este escenario. Fue precisamente información fidedigna por parte de las autoridades,、eh, por parte del gobernador, por parte de, de, de los distintos、eh, ministros, que son los, los encargados de, de informar, porque tienen la obligación, ¿no? Este, los representantes del Estado tienen la obligación de dar información fidedigna sobre los actos públicos que realizan. Y, y esta, este proyecto de esta instalación de la Central Nuclear China、eh, sobre las costas rionegrinas, Eh, que terminó generando tanta angustia, tanta zozobra en nuestra sociedad, que motivó estas reacciones,、eh, por un lado tan plausibles, ¿no? de, de una sociedad que de modo espontáneo y organizado, en forma pacífica y, y con ab fundamentos este, absolutamente sólidos,、eh, se fue organizando y, y fue manifestándose. Manifestaciones que comenzaron en la catedral, t o d o lo recordaremos, con, con esas asambleas convocadas. Eh, por, por este grupo de vecinos y que creo que tuvieron un, cu un punto culmine en esa colorida y, y, y, y hermosa marcha de, del 9 de agosto, donde toda la comunidad、eh, salió a la calle, independientemente de forma transversal, sin importar ni las banderías políticas, ni las pertenencias, ni el estatus social, sino una conciencia ciudadana que incluso superaba las motivaciones meramente ecologistas, una conciencia ciudadana Que le decía claramente a los gobernantes qué es lo que no quieren este, y cuáles son los límites que, como sociedad, no estamos dispuestos a, a, a dejarnos vencer. Así que este proyecto,、eh, en, en honor a esa actividad ciudadana, en honor a, a todos los fundamentos vertidos en la Asamblea, compila dentro de sus fundamentos、eh, todas las argumentaciones que, fueron, que se fueron dando y que, se, y que, y que arrojaron como conclusión. Las asambleas que se estuvieron dando fundamentalmente aquí en v i e r m a En base a esos mismos fundamentos, que no son nuestros, sino que son del pueblo,、eh, es que, bueno, conjuntamente con un grupo de, de legisladores, Gente para la Victoria, presentamos ayer este proyecto de ley para plasmar en un texto legal y de manera definitiva la prohibición de la instalación de, de energías nucleares para la generación de energía eléctrica. Ajá. Bien,、eh, clarísimo entonces la exposición respecto de esta presentación.、Eh, Rochas, el, ayer la, los autoconvocados de Sierra Grande incluyeron, dicen, bueno, esto ya está conseguido, ahora hay que pedirle a los legisladores, dicen, que vuelva a tener vigencia la ley anticianuro. ¿Qué opina usted y qué opina su bloque sobre este tema? Habida cuenta de que tengo entendido que fue el gobernador Soria el que justamente. Anuló la vigencia de esta ley. Sí, efectivamente, fue el,、eh, el gobernador Soria, un proyecto de, de, del Poder Ejecutivo de Soria, en aquellos primeros días de. de bueno, en los pocos días de, de gobernador que estuvo, en donde se, se propulsó una, una ley que lo que propiciaba era modificar un sistema, salir de, de una. Deroga, de, derogar una ley que lo que importaba era la prohibición absoluta de la utilización del cianuro. Para modificarlo por un sistema de mayores controles con la intervención de las universidades y demás. Todo esto en, en, en la búsqueda de un proyecto de gobierno que obviamente no pudo ser hecho, este, porque el gobierno de Soria、eh, quedó trunco juntamente con su vida. Y, y aquel, aquella derogación que tenía como, como objeto, en principio, la sustitución a través de otro tipo de proyectos. O de otra visión de, de Estado, obviamente no pudo, ser,、eh, no, no, no pudo ni siquiera aplicarse. Hoy por hoy, lo, lo único que ocurrió en términos fácticos fue la derogación misma de esa ley prohibitiva, que tenía una finalidad tuitiva, o sea, una finalidad de, de, de evitar este, explotaciones que podrían tener alto impacto en la naturaleza. Yo creo que sí que es un tema de, de revisión. Este, sobre todo frente a un gobierno como el que le sucedió a Soria, el de Beretinec, que paulatinamente fue variando、eh, el origen mismo de la propuesta política que, que supuestamente llevaba para terminar decantando en este gobierno anodino, este, con, con esta gestión tan pobre, tan magra,、eh, y que nos está llevando a estos escenarios de zozobra y de angustia vividos por la sociedad. En un gobierno que, que, a la hora de, de quizás, de, de obtener algún tipo de rédito o beneficio del que sea, no duda en poner en riesgo、eh, la salud a i d d o, o, o, o el medio ambiente.、Sí. Yo creo que frente a estos gobiernos, quizás sí se hagan e c e s a r i o rever algunas medidas. Y, y fundamentalmente rever algunas medidas de protección de, de, del ambiente. En、uh -huh. primer usted... lugar, creo que, que, que claramente es, es, un, es un debate que podríamos estar dándonos...、Uh -huh. volviendo a darnos como, como sociedad. Sí, me parece que es,、eh, es interesante que pues, se vuelva a dar. Ahora,、eh, usted dice,、eh, oyendo el clamor popular, es que proponemos no a la planta nuclear en la provincia de Río Negro, por lo menos para generar energía eléctrica. El clamor popular, Rochas, se expresó hasta en un plebiscito allí en Jacobasi. La gente no quiere s i a n u r o No habría que escuchar ese clamor y directamente volver a darle vigencia a esa ley, porque, a ver, Rochas, nadie cree en el poder de contralor y de custodia de la. De la salud de la gente y del medio ambiente, del, del, del, del gobierno, de las autoridades. En realidad, le soy sincero, la gente no cree.、Uh -huh. este, ¿No cree usted que directamente hay que poner, volver a poner en vigencia la ley? Pero no por las explicaciones que usted me da, sino porque la gente ya se pronunció. O sea, ya se pronunció en j a c o b á s y hay claramente en la provincia de Río Negro una voluntad contra la utilización del cianuro. Digo, a ver, vol volvemos a este tema,、eh, al igual que con la planta nuclear. Eh, si uno simplemente se dejara guiar por el clamor popular, que en definitiva es lo que pretende decir a hoy Beretinec,、eh, voy porque la gente dijo que no. Y la gente no solamente dijo que no, sino hay que atender a cuáles son las razones por las cuales la gente dijo que no. En este proyecto que nosotros llevamos, que tiene que ver con la central nuclear, ¿no? Este, porque por ahí para, para separar un tema de otro,、eh, hay razones absolutamente fundadas de por qué no a la central nuclear. En el otro tema coincido con usted, es un tema que hoy por hoy tendríamos que estar revisándolo precisamente porque las razones que se están dando y, y las razones que motivaron,、eh, por ejemplo, nuestra postura、eh, con, con respecto a la planta nuclear, devienen precisamente de este cambio de visión que estamos teniendo todos, pero no s o l o por un clamor popular.、Eh, bajo la idea de los clamores populares, uno a veces puede quedar. Este, preso de, de, de posicionamientos、eh, meramente esporádicos de, de, de, de la sociedad. Yo creo que tanto en, en un tema como es la mega minería s i l o abierto, porque en definitiva lo que se apunta es a eso,、eh, la prohibición del cianuro, como en las centrales nucleares、eh, para la generación de energía eléctrica, lo que i m p o r t a son los fundamentos de por qué se dice que sí o por qué se dice que no. Insisto, creo que sobre la central nuclear. Eh, como sociedad,、eh, esta, esta impronta que le ha puesto el gobierno de Macri y de Betinec con este proyecto chino para traerlo a las costas r e n e a d i n a s nos motivó、eh, a que la gente misma y por iniciativa de las asambleas populares se procediera a este debate serio, medudoso, fundado y que concluyera en proyectos como el que hemos presentado nosotros en el día de ayer o el que estará presentando en el día de hoy el gobernador Betinec. Respecto del otro tema, creo que es un buen momento como para volver a plantearlo. No solamente porque la gente opine que sí o porque no, sino por las consecuencias o por las causas、eh, concretas que motivan un posicionamiento u otro.、Eh, comparto de que los gobiernos actuales dejan muy poco margen de credibilidad y, y generan una desconfianza、eh, tremenda en, en la sociedad. Que frente a estas desconfianzas, frente a estos márgenes, d e e s t a p é r d i d a de credibilidad de los gobiernos actuales, Creo que se hacen por ahí más necesarios que antes el hecho de tener leyes que elevan los niveles de, de protección, este, aún poniendo esto que no le gusta a nadie. Yo creo que a ningún legislador le gusta,、eh, o, o es el deseo de ninguna sociedad más que de los legisladores,、eh, tener leyes prohibitivas. Pero a veces se hacen indispensables fundamentalmente como cuando no tenemos por parte de nuestras autoridades la confianza suficiente、eh, en la adopción de medidas que sean para el bien de todos.、Uh -huh. No sé si se, si se entiende la idea. No, está, está clarísimo. Le incorporo otro elemento más, ya que, ya que estamos hablando del tema.、Eh, se discute en la provincia un nuevo código de tierras en la provincia que también,、eh, desde nuestra mirada. Eh, bueno, lo presentan como la posibilidad de desarrollo de la meseta patagónica, pero en realidad desde nuestra mirada implica también megaminería, implica cianuro, implica un montón de cosas más.、Eh, y en realidad estamos hablando, en esto yo comparto la posición de las comunidades mapuches, de tierras mapuches y no de tierras fiscales. Este, ¿qué, ¿Qué piensa el, el bloque de Frente para la Victoria frente a este tema que también afecta la cuestión ambiental? Vuelvo, vuelvo como, como recién, no, no tengo una opinión de bloque, ¿no? sería irrespetuoso de mi parte hablar en nombre de, de todos los integrantes de mi bancada, pero sí te puedo dar mi opinión personal、uh -huh. eh, como legislador. Yo creo que eso tiene que ver primero con algo que el gobernador b e t i n e c no ha terminado de exponer: es cuál es la política de tierras fiscales que desea, a dónde está orientada, y si bien de la letra de la ley. Y de las facultades que arroja o de las prerrogativas que otorga,、eh, termina, uno termina por destilar determinado posicionamiento. Creo que en definitiva lo que primero le debe、eh, Beretineca a la sociedad es clarificar su mensaje o clarificar cuál es el posicionamiento político que tiene. ¿Va a respetar la norma constitucional que establece para los pueblos originarios el respeto a, a su preexistencia y el otorgamiento de las tierras? que como comunidades de forma preexistente venían ocupando, o eventualmente,、eh, estoy repitiendo,、eh, bah, repitiendo no, pero haciendo ilusión, nada más y nada menos que lo que dice nuestra Constitución claro, Nacional. Claro, claro, claro. O、eh, va a, a tratar una ley que pretenderá este,、eh, dar pre me mejores prerrogativas y pautas a las multinacionales que puedan instalarse en nuestra provincia con excusa del progreso. ¿Y usted tiene dudas、bueno, de que lo, no busca este segundo objetivo? No, yo lo que tengo dudas, o sea, mejor dicho, Al igual que con, lo, que con lo otro, creo que no tengo dudas de que b e t m e c no le está diciendo a la sociedad qué política de Estado quiere、eh, llevar adelante. Por algo es que ese proyecto fue presentado. Primero sin acuerdo de l ministro, lo cual es una buena noticia para todos, porque esto significa que necesariamente tendrá el tratamiento normal y ordinario que tienen que tener las leyes, pero fundamentalmente las leyes que merecen debate y que requieren de intervención de toda la ciudadanía. Y insisto,、eh, creo que quizás por la forma de gobernar que tiene t t i n e ni siquiera él tiene claro este, a dónde está apuntando concretamente ese proyecto.、Uh -huh. Pero creo que, antes que nada, como gobernante, lo que necesita o, o, lo que, o lo que está obligado es informar a sus ciudadanos de cuál es la política de Estado que tiene pensado llevar adelante. Y que lo haga con franqueza este, y con honestidad. Es decir, independientemente de que su posición sea criticada o no, Pero que le diga a sus ciudadanos, que l e diga a los vecinos, que le diga a los renegrinos, a dónde quiere conducir esta nave que es la provincia de Río Negro. Sí, sí.、Eh, y a partir de allí, con esa orientación que podremos compartir o combatir, eso va a depender de, de, de, la, de la franqueza con la que se diga y con la que se exprese, este, estaremos sí, mejor posicionados todos como sociedad para discutirlo y como para plasmar no, nuestra visión al respecto. Eh, por algo, insisto, este ¿Sí? proyecto fue presentado y así como se presentó, duerme este, en los cajones del oficialismo sin, sin mucho ímpetu, por lo menos, para,、claro. para, para buscar su aprobación. Bueno, el tema es que el oficialismo tiene mayoría en la legislatura y lo puede despertar en cualquier momento y nos podemos e n c o n t a r con alguna sorpresa, ¿no? Sí,、ese、es, es la mayoría que también utilizan para guardar el resto de los proyectos. Está bien. Este, sí, sí. Es a es, es la misma mayoría、uh -huh. que, que hace que otras leyes absolutamente necesarias, como la aprobación, por ejemplo, de, de, del cannabis medicinal en la provincia, siga durmiendo eternamente eh, eh, el sueño de, de, de los justos, s ¿no? uh -huh. Así es.